El streaming consiste en la puesta a disposición del público de audio o de video por internet de tal forma que cualquier persona pueda acceder al contenido desde el lugar y en el momento que elija sin previa distribución física del contenido. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente en continua sin interrupción. El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera. Este tipo de tecnología permite que se almacenen en un buffer lo cual se va escuchando o viendo. El streaming hace posible escuchar música o ver videos sin necesidad de descargar previamente y sin acceso al contenido tangible. El streaming es un acto de acceso al contenido intangible. Antes de, antes de que la tecnología streaming apareciera en abril de 1995, la reproducción del contenido multimedia a través de internet necesariamente implicaba tener que descargar completamente el archivo contenedor al disco duro local como los archivos de audio y especialmente los de video, tienen a ser enorme. Su descarga y acceso como paquetes completos se vuelven una operación